Y estás en Verdiñac, iguales, en la Irola Irrati A, 107.5 de tu FM, o http dos puntos barra barra gis giss punto tv barra... Oh, um, sí, uh, no, ah, a ver, empiezo. http dos puntos barra barra gis giss punto tv dos mil barra Irola en minúsculas, irola-irratia.mp3, si nos escuchas por internet. Son las 18 horas y algún minuto, yo creo que son y, y dos, ¿no? hoy y dos, o y tres, y 3 Las 18 horas y tres minutos, de como hemos dicho antes del martes 5 de febrero, y si nos estás escuchando ese día, esa hora... ...pues nos puedes llamar por teléfono... ...944-217-060... ...944-217-060... ...y si no, pues ya sabes que nos estarás escuchando... ...en alguna de las repeticiones que se emiten... ...los miércoles a las 12... ...de 12 a 1 de la mañana... ...o los la madrugada del domingo al lunes... ...de 1 a 2 de la madrugada... ...bueno... Eh, ...está con nosotros una izarrola en día en los controles... Open Night, buenas tardes Y bueno, pues hoy vamos a hablar de... Para ser originales Vamos a hablar de un tema Del que está hablando todo el mundo Pero yo quiero hacerlo Un poco desde la perspectiva de la, de la igualdad Y sobre todo Quiero hacerlo desde la visión de conjunto Porque Siento como que Recordando a nuestro querido Paco ...que no está con nosotros... ...bueno, que no está con nosotros porque está afuera... ¿no? ...no por nada... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...recordando a Paco... ...hablaba de las estrategias estas de manipulación mediática... ...de las que habla Chomsky... ...y una de ellas es ir dosificando la información... no ...entonces, si realmente... Eh, ...llegamos a saber... ...todo lo que se ha sabido el caso Bárcenas... ...de golpe... ...hubiese sido un shock brutal... ...pero como... ...primero van apareciendo unas cosas... ...después otras cosas, después otras cosas... ...y después otras cosas... ...parece como que... ...en una especie de mitriadismo democrático... ...o sea, nos van dosificando el veneno... ...poco a poco... ...y, y bueno, pues nos vamos... ...nos vamos acostumbrando el cuerpo... ...el cuerpo social... ...va generando tolerancia... ...y, y yo creo que... ...¿dónde está la gente? ...o sea... ¿Qué, qué es lo que está pasando o sea nos están robando se están riendo de nosotros y la gente no está en las calles o o sea, hay muy poca, muy poca gente delante de los de las sedes del pp el otro día una amiga en un arranque de, de ira de indignación decía bueno cosas que no son reproducibles en, en un medio de comunicación so pena de que me acusen de apología Y claro, yo le decía, digo, joder, digo, si es que no... O sea, a mí me basta con que la gente coja piedras y palos. Bueno, ni siquiera piedras y palos. O sea, que coja eh, globos llenos de, de pintura o llenos de, de orín. O sea, es que ya estoy tan, tan harto de que se vayan, de que se rían y de que y de que todavía no les pase nada, ¿no? O sea, de que de que hay que hacer por lo menos insultarles. O sea, por lo menos decirles ladrones, chorizos... Pero no quedarse ahí, o sea... Aquí hay que hacer como en, como en Islandia, de salir y salir y salir y... O sea, esto es como como cuando tienes que enfrentarte a un muro. Y le das un martillazo y el muro no se cae. Y hay que seguirle dando con la maza. Pim, pam, pim, pam. Esto es como como cantaba Luis Jacques. Eh, bueno, Luis Jacques, al que, al que un amigo se enfadó cuando cuando salió del armario y yo creo que era algo más que evidente, pero bueno. Y que bueno, que yo siempre digo que para un que para un hetero que una que un hombre salga del armario tiene que ser siempre motivo de alegría, primero porque o sea, si si nos si nos tienta la naturaleza en ese aspecto, lo tenemos más cerca y si no nos tienta, pues mira, un competencia menos que tenemos, ¿no? Bueno, pero lo que iba que como cantaba Luis Jacques, aquí esto tiene que ser como la estaca, cada uno que tire, que tire cada uno de un lado y si tú la tiras fuerte aquí y yo la tiro, pues a ver, a ver si cae de una vez. Bueno, vamos con la visión de conjunto, vamos a hablar de la cleptocracia, del gobierno de los de los ladrones y vamos a poner un poco de música de fondo apropiada para el para el caso. Adelante, Unai. Sí, avisa acertado. Esto era el vals del Padrino de Nino Rota de bueno, de la banda sonora de la famosa película con Vito Corleone. Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Y bueno, pues eh, esto es porque porque está claro, ahora ya es más que evidente que son una mafia. A mí cuando cuando ha pasado todo esto no, no hago más que acordarme de la película Atilano Presidente, donde una serie de banqueros y ricos y hombres poderosos ponen a un pringao, al famoso Atilano, ahí eh, hasta que el tío se lo cree, le ponen de presidente del gobierno, el tío se lo cree, empieza a obrar por su cuenta y entonces se lo, se lo carga no se lo intentan cargar. Me parece que se lo terminan cargando, no estoy seguro. Bueno, no sé. Pero, pero vamos, que, que esto está más claro que, que el agua que que estamos gobernados como en Italia durante la época de la Tangentópolis con Andreotti, con Bettino Craxi, con todos estos que tenían, vamos, eh, conexiones tan estrechas con la mafia que prácticamente ellos eran la mafia, ¿no? O sea, pues aquí pasa lo mismo. Aquí hubo una vez una foto que salió Rajoy, el actual presidente del gobierno Rajoy, en el barco de un... ...de un narcotraficante, de un conocido narcotraficante gallego... ...y lo único que pasó fue que despidieron al periodista que la había publicado... ...o sea, esa fue la única consecuencia de la foto... Y, ...y también, como nos contaba antes este Unai... ...cuenta, cuenta lo de... ...lo de Gallega, lo de Galicia... La, la, la referencia también a, a la foto esa La foto me suena que fue de los 90 ¿no? Sí, sí, la por idea. ahí por ahí No, no, pero había mucho, caso mucho anterior, había Pero mucho anterior que, sí. se hablaba de, sí, sí. Con, de connivencia De sí. connivencia entre lo, el narcotráfico gallego y el, y el PP O sea, porque al final Cuando se tiene mucho dinero Pues qué haces Pues intentas comprar a la policía Intentas comprar a los jueces Intentas comprar a los políticos Y al final pues alguno cae O sea ...yo os puedo contar que gente... ...que ha pasado droga... ...que ha pasado grandes cantidades de droga... ...me dice que el tema de los muleros es algo... ...totalmente... Eh, ...es algo anecdótico... O sea, ...la gente que pasa droga... ...la pasa con seguridad en una maleta... ...en una maleta llena hasta reventar... ...en una maleta que si se acerca el perro... ...a 5 metros... ...vamos, se vuelve loco a ladrar... ...pero es que nunca se llega a acercar el perro... ...porque viene... El, el director de seguridad del aeropuerto por donde la vaya a pasar, que ya está avisado, viene los uniformados, le hacen le hacen el saludo militar. El otro le salude, venga usted por aquí y haces todo el eso es todo el todo eso, van a una habitación, le da su parte y aquí paz y después su gloria. O sea, al final eso es tan sencillo como que tenemos a un constructor, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero lo buscaré en, en una canción, que bueno, que era el constructor de cabecera del antiguo ZP, ¿no? O sea, porque, fíjate, eh, yo creo que ZP tiene que estar saltando de alegría, porque joder, yo yo antes yo antes pensaba que no podía haber alguien más inepto que ZP, y lo hay, y es Rajoy. O sea, es que es, es peor todavía que ZP, que ya es decir. O sea, el otro tiene que estar diciendo, joder, qué razón tiene el el refrán de otro vendrá que, que bueno me hará no y claro el, el tema es que contaba este ana sagasti otro otro pájaro pero bueno pero a veces pues pues dice cosas interesantes que en una negociación súper super a cara de perro y súper importante con los alemanes el tío se levantó y se marchó rajoy mariano rajoy y todos pensando pues que habría ido a una llamada importante y tal y fueron a mirar ahí con cuidado y el tío se había metido en un despacho, se había puesto, se había sentado en un sillón, había puesto los pies encima de la mesa y se estaba fumando un puro. Y decían, "Este tío es un imbécil." O sea, este tío es un imbécil, porque todavía podemos decir que Aznar era un cabrón, Zapatero era un mesiánico Pero es que este tío, o sea, le han puesto ahí como diciendo, a ver, ¿quién quién es el más tonto? Y, y, y le han puesto a este, o sea, es que manda huevos. Bueno, ponemos un poco más alto el padrino. Este este es Fredo. Este este es Fredo en el Padrino. Bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos. La verdad es que la corrupción es algo antiguo en este estado, que algunos llaman España y otros llaman el estado español y otros, yo qué sé, el estado opresor español. Bueno, la corrupción es antiquísima y nos podemos remontar, pues yo qué sé, desde el Estraperlo, desde el caso Matesa... Eh, el, ¿Cómo era el aceite este de...? No, antes, antes, previo. El aceite... Un, un, un caso en, el, en época de Franco que, que bueno, que robaban aceite, y cosas así. O sea, el, el mercado negro, esas cosas. Pero, claro, al final pillaban a dos o tres que hacían un poco de extraperlo y a los grandes extraperlistas, a los que provocaban la escasez y después se lucraban... Eh, ...mercadeando en negro... ...pues a esos no les pillaban... ...¿por qué no les pillaban?... ...porque tenían comprables a la policía... ...o porque eran ellos directamente... ...los jerifaltes del, del franquismo... ¿no? ...entonces claro... ...vino la democracia... ...y en una especie de transición lampedusiana... Esa, ...esa era otro... ...esa era otro... ...otra banda sonora... ...la del Gato Pardo... ...genial película de Lucino Visconti... ...en el que Bart Lancaster que es el príncipe, dice que, bueno, haga, hagamos que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? O sea, hacen un cambio cosmético, que es lo que pasó aquí en la transición, que se hizo un cambio absolutamente cosmético, poniendo a un rey heredado del, del franquismo, un rey que no ha jurado la constitución porque juró los principios fundamentales del reino, eso no, no hay que olvidarlo nunca, un rey que se nos impuso por arte de Birli Birloque y, bueno, ...dentro de una constitución, o sea, es como si no te gustan los pimientos... ...pero te los ponen en un plato combinado, bien picaditos, para que no los puedas apartar... ...y te dicen, o te comes los pimientos o no comes nada, y claro, la gente que tiene hambre... ...pues pues se come los pimientos dentro de la ensaladilla rusa. Pero, pero aquí lo que tenía que haber habido es, primero, un referéndum de mode, de modelo de Estado. Si sí, República o Democracia. Referéndum que no lo hubo. Bueno... Entonces, digamos que en, en el tiempo de la transición, pues hubo, hubo digamos, corrupción. Tenemos el caso del aceite de colza, tenemos algunas otras, pero hubo una corrupción, como, como si dijésemos, como decía Fernando... o oh, no ¿Cómo es? ¿Álvaro de Solís cómo se llama? Fernando, ¿puede ser? No. Alberto Alfonso. Alberto Álvarez Solís, si si no que nos perdone. Como decía Alberto Álvarez Solís, o sea, antes había una corrupción eh, digamos dentro de un orden, o sea, los los corruptos, los ricos robaban, pero dando tiempo a los pobres a reponer lo robado. Claro, el, el problema es que llegaron los socialistas, los socialistas eh, que entraron, baja, bájame un poco el no sé, oigo oigo como voces. Ah. Bueno, eh, entraron los socialistas. Por cierto, hay una conspiranoia que me encanta, que es que Felipe González, ya antes de, de su resnes, era uno de los de los hombres de la CIA en España. O sea, ya, ya los propios estadounidenses le, le ayudaron a uparse en el poder. Era uno de Antonio, ellos. Antonio. ¿eh? Eh. Antonio Álvarez. Antonio, esas manos. Bueno... Entonces, esa conspiración ya me gusta porque si alguien ha ayudado a los intereses estadounidenses en, en el Estado español, ese ha sido Felipe González Márquez. O sea, empezando por la OTAN, siguiendo por la Beautiful People, toda la corrupción, la absoluta corrupción generalizada de la, de la Expo, de las... Bueno, o sea, eh, empezando también por el, por el tema de... ...de Rumasa... ...o sea, no sé si os acordáis... Bueno, ...probablemente no, porque esta noticia apenas salió en los medios... ...que tres contables... De la, ...de la reprivatización... ...o sea, el negocio realmente estuvo en la reprivatización... ...porque les daban las empresas a amiguetes... ...que no hacían nada... ...las compraban por poquísimo dinero... ...y después las vendían por una millonada, ¿no? Y esos tres... ...esos tres... ...contables... ...murieron los tres... Iba a decir en dos accidentes, pero no se pueden decir porque, porque sendos es uno para cada uno de dos. No sé qué quién está hablando ahí, ¿puedes decirle que, que hable más bajo? Bueno, total, que, que los tres se salieron en una curva <coughs> sin marcas de volantazo, sin marcas de, de frenazo, sin o sea, de repente a la primera curva que llegaron... Eh, digamos que, que se la metieron no Claro, el tema fue Que normalmente cuando pasa una de estas cosas El coche es intervenido Por la por la guardia civil Y lo llevan a los peritos Donde lo revisan a ver si ha sido manipulado o sea, A ver si ha sido realmente un accidente O ha sido un, un asesinato no Esos tres coches Los tres desaparecieron Y nunca más se volvió a saber de ellos O sea Como poco es sospechoso o sea, ya, ya en la reprivatización de Rumasa hubo hubo lo suyo Ya del caso de Marbella y de Jesús Gil y ahora la operación Malaya y todo eso Ya de eso no vamos a hablar Vamos a centrarnos en el PP Pon un poco más alto el, el padrino Bueno, en este estado que es el estado español, donde hay una democracia, digamos, una democracia política de baja calidad, ahora la gente por fin se está empezando a dar cuenta de que también había una democracia económica de muy baja calidad. Es decir, donde el blanqueo de dinero, donde la corrupción, donde el cobrar sobres, sobresueldos... Sobres, el otro día me contaban un chiste de qué significa sobrecogedor, ¿no? Y yo decía, pues algo que te, que te deja sobrecogido, que te, que te sorprende y tal. Decía, no, significa ejecutivo del, del PP, sobrecogedor. Pero claro, después de, de reírme decía, joder, y qué pena que, que solo quede en eso, en el chiste, ¿no? Porque tengo una sensación muy muy mala, muy jodida. Y es que al final la gente hace el chiste y, y ya está, ¿no? Ya se ha terminado. Y, ...y no hay que terminar en el chiste... ...o sea, el chiste tiene que ser el principio... ...reírse de ellos tiene que ser el principio... ...pero lo siguiente es insultarlos... ...insultarles... ...y lo siguiente pues son más cosas... ...y al final esas personas tienen que terminar... ...como poco en la cárcel... ...pero bueno, seguimos... El, ...lo que os quería hablar... ...es que tenemos a unas personas... ...que han venido... ...de, de una dictadura... ...que han sido ellos... ...o sus hermanos mayores o sus padres colaboradores directos de, de la dictadura... ...y que han hecho lo que lo que han querido, ¿no? Y entonces, bueno, al principio, al ver que, que llega la democracia... ...pues parece como que se comportan, o sea, digamos que no se les nota mucho... ...pero después vuelven otra vez a lo mismo. No sé si os acordáis del caso Naseiro. Bueno, pues en el caso Naseiro el anterior tesorero del PP, tanto del PP gallego como del PP nacional, el señor Sanchis, pues fueron imputados en un caso de financiación ilegal. Ya para entonces había sido el caso de Filesa que, que bueno, es que el, el problema es que todos están pringados. Como dicen los italianos, tutti ladri, todos son ladrones. Entonces, claro, no pueden echarse los... no no tienen no tienen la fuerza que da la, la limpieza la honradez o sea ahora mismo rubalcaba está está hablando con la boca pequeñísima o sea está porque ah, porque él también tendrá sus, sus historias ¿no? entonces bueno en el caso naseiro pues al final alguien cometió un error no sé si por torpeza o por o por una torpeza digamos planificada ...y entonces... Eh, ...digamos que ya no... ...ya no se les pudo acusar... ...o sea, se, se falló en el procedimiento y tal... Se, ...se rompieron las garantías... ...procesales... ...y entonces no se les pudo acusar... ...todos sabían que, que eran unos chorizos... ...todos sabían que Naseiro... ...pues eh, había financiado ilegalmente... ...a través de Naseiro... ...las empresas habían financiado ilegalmente el partido... ...pero, pues... ...aquí Paz y después gloria ...lo cual, pues aprovechó Sanchís... ...para autoexiliarse en Argentina, comprarse un pedazo de finca inmensa, la moraleja encima, la llamó, eh, se, se dedicó a plantar limones, que los exporta a medio mundo, y, y bueno, y puso de sucesor a Bárcenas. Pero claro, ahora la gente empieza a conocer a Bárcenas, pero Bárcenas estaba allí como quien dice desde el principio, o sea, era la mano derecha de Sanchís, o sea, no, no es una persona que ha llegado ahora al Partido Popular, ...es una persona que está allí desde los tiempos de AP... ...o sea, yo diría incluso antes... ...pues claro, la gente se piensa... ...no, eh, AP nació en la transición... ...no, no, yo creo que antes... A ver, ...estaban los del búnker que querían el franquismo a toda costa... ...y estaba gente dentro del franquismo... ...que ya veían que se tenían que cambiar... ...y que se iban maquillando... ...o sea, yo no es por... ...no es por echar culpas a nadie... ...pero se sabe que hubo muchos personajes, por ejemplo, Tierno Galván que se construyeron una una biografía. O sea, cuando ya vieron lo que por dónde iban los tiros, empezaron como como cuando has estado en un sitio y empiezas a moverte así imperceptiblemente hacia el sitio contrario, ¿no? Y al final se construyó una una biografía de antifranquista, pero realmente de antifranquista pues tuvo poco y al final cuando ya cuando ya ser antifranquista pues como que te daba tono, ¿no? los tiempos duros del antifranquismo poca gente estuvo. Bueno, a lo que a lo que íbamos, el, el tema de de Bárcenas, por cierto, Bárcenas eh Onubense, Onubense, una persona de Huelva, senador por el PP por Cantabria. O sea, qué, qué curioso, decía este decía Re, eh Revilluca que nunca se le había visto por Cantabria, o sea, ni siquiera de vacaciones, ni siquiera de visita. Sin embargo, senador por Cantabria por el por el Partido Popular. Bueno, Partido Popular. Ya sabéis que ahora PP les han cambiado las siglas siguen siendo los mismos, pero les han cambiado el nombre, ahora es Partido Podrido, pero bueno. Entonces, eh, este este tío que le hicieron senador para estar a Forao para que para que no le pueda juzgar un tribunal cualquiera, para que tengan que ir al Tribunal Supremo, que ellos ya ya lo controlan. Eh, llaman. Ah, vale. No, pues igual ponemos, habías traído a Génesis. Sí, igual igual ponemos a Génesis. Porque es que voy a voy a hablar de las andanzas de de Bárcenas y esto sí que es un robo. Y y Bárcenas eh, todo junto, ¿eh? No Bárcenas especialista en chorizos eh, otro chiste que, que por ahí hay que empezar pero no, no nos quedemos ahí Esto era Genesis, 1976, el primer álbum con Collins, Phil Collins de cantante. Ya se había ido a Peter Gabriel un año antes. Y el tema se titula robo, asalto a mano armada. O sea, muy apropiado para, para lo de hoy. Vamos a ver, el, el tema, yo, yo diría robo, asalto a sobrearmado. Hay que explicar cuál es el mecanismo. O sea, hay una persona que quiere algo. Vamos a poner un constructor que quiere trato de favor a la hora de adjudicarle, por ejemplo, contratos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues él le da le da un sobre. Normalmente se le suelen adjudicar un contrato pues de algo, pues yo que sé, que vale 10 y lo presupuestan en 30, porque caso como el el caso Palmarena, pues eh, el presupuesto se multiplica. Ellos ellos presupuestan en 10, les dan el contrato, pero saben que el presupuesto se va a multiplicar por 3, vale. De esos 20 restantes, 10 son para el constructor y otros 10 son para el partido que le ha que le ha dado el contrato. Porque claro, yo el problema no lo veo en los sobresueldos. O sea, no veo que el partido dé dinero a sus ejecutivos. O sea, ese sería un problema porque porque no es un dinero negro, que no están tributando Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, al final es un problema menor con el verdadero problema qué es qué contraprestación, qué contrapartida hay por el dinero, es decir, si alguien te está dando un dinero no te lo está dando por tu cara bonita, te lo está dando para algo, para conseguir algo. ¿Y qué es lo que va a conseguir? Pues lo que va a conseguir es contratos. O sea, contratos con la administración, o sea, si si tú miras las empresas que han que han conseguido, que han donado dinero, pues han sido constructoras han sido empresas de seguridad la, el, la del... O sea, eh, pero es que eso era un secreto a voces. O sea, aquí se sabía que el... Que el este el, ¿Cómo se llama? El ínclito, el, el famosísimo mayor oreja, pues estaba metido, metidísimo en, en las empresas de seguridad. O sea, que la mayoría de los euros que pasaban en seguridad, en escoltas, en, en seguratas y en todo eso, pues... Eh, pues pasaban por sus manos, o sea, eso se sabía, eso se sabía. Y aquí, caos, eh, cuando hablo de corrupción y parece que hago hincapié en el PP, o sea, aquí está pringado todo el mundo. En la margen izquierda ha habido bares en Santurce, en Portugalete, donde si no pasabas por caja no te daban el, la licencia de apertura. Incluso después, viniéndose a buenas, diciendo, vale, venga, paso por caja, decirle, no, mira, ya has tardado mucho ahora lo vas a tener que traspasar porque hasta que no lo traspases no le vamos a dar la licencia de apertura y tener que traspasar el bar totalmente montado porque los otros ya por venganza no se la daban. O sea, aquí ha habido corrupciones muy gordas, ¿eh? o sea, aquí hubo un aquí hubo una pelea, pero pelea, ¿eh? en el Bachoki de Basauri porque se perdió un pelotazo, o sea, pero se perdió un pelotazazazo de puta madre porque perdieron las elecciones. Y entonces la gente se peleó, no se peleó de insultos de cabrón hijoputa, no, no, se peleó de que llegaron a las manos y tuvieron que separarles, porque se echaban la culpa unos a otros de un negocio que iban a hacer. O sea, aquí ha pasado, y esa la conozco yo y está denunciado, una chica que entró de gerente en una empresa y el primer día recibe la llamada de una, de una persona. Le dice, oye, soy fulano de tal partido bueno, se puede decir el partido, el partido es el PNV. Soy de tal partido y tal, de a ver si quedamos para que me des mi parte y tal. Y la otra, que actuó con unos reflejos terribles, le dijo, sí, sí, pero es que ahora estoy muy ocupada, llámame por la tarde. Ah, sí, vale, te llamo por la tarde y tal. Entonces nada más colgar, le llamó un amigo y le dijo, oye, ¿Cómo se puede hacer para, para grabar una llamada telefónica? ¿Me lo puedes preparar tú? Y dice, sí, sí, sí, te lo preparo. Entonces, claro, cuando le llamó por la tarde, ya lo tenía, ya le estaba esperando y le grabó la llamada. Le grabó la llamada, fue al juzgado y lo que le dijeron en el juzgado es que lo que lo único que tenían pruebas eran contra esa persona, que esa persona no hablaba, eh, no hablaba a, a nombre del partido. Y esa persona se comió el marrón, como parece que que va a pasar ahora con Luis Bárcenas, que parece que Luis Bárcenas va a ser el chivo expiatorio, yo yo supongo que conseguirán que se exilie también en Argentina o, o igual en Brasil, que le gustan más los climas más cálidos y tal, pero yo creo que, que este tío no, o sea, de la misma manera que no entró Naseiro, que no entró Palop, que no entró Sanchís o sea, yo creo que este tío no llegará a la cárcel. Pero vamos, que para mí la estrategia... O sea, yo yo tengo dos, dos sensaciones. La primera es que todo esto es la punta del iceberg, que es que hay mucho más abajo que no se ve. La segunda es que todos están pringados. O sea, no no solo el PP, el PSOE, el PNV... O sea, todos. Y los que no están pringados, los que van de, de puros, o sea, ahora mismo rosita parece que se está que se está postulando como bueno, rosita que ya te conocemos ¿eh? que ya te conocemos que ya te conocemos que tú las has hecho las has hecho gordas por aquí y, y claro ahora va de, de yo no estoy corrompida ¿no? yo no soy corrupta tú no eres corrupta porque no has tenido oportunidad o sea el ladrón que no ha tenido oportunidad de robar se, se presume honrado pero vamos o sea Y, de hecho, eh, se está moviendo mucho por las redes sociales y están diciendo un mensaje que esa media es verdad y esa media es mentira, ¿no? Porque dice, no soy de izquierdas ni soy de derechas. Bueno, pues, es verdad, no eres de izquierdas. Pero lo otro, o sea, vamos, es que eres de derechas, clarísimo. Entonces, eh, ojo, ojo, porque en Grecia, que va a ser el programa de la semana que viene, el auge del del fascismo y del nazismo en Grecia, pues en Grecia están están subiendo los que lo dicen a la cara, o sea, son fachas y, y lo reconocen, incluso tienen la la el, ¿cómo se dice esto? la, la pinta, tienen la, la estética fascista, pero aquí pues todavía lo que está en auge es el criptofascismo el fascismo, digamos, a escondida. Lo que desde siempre los, bueno, desde siempre, los que los skin llamaban los casual, los que son, pero no, pero no parecen, pero no van rapados, ¿no? Entonces, eh, el tema es que ahora mismo algunas algunos partidos están pidiendo elecciones anticipadas. ¿Para qué? O sea, ¿qué van a solucionar las elecciones? Aquí lo que hacen falta no son elecciones, son juicios y son cárceles. O sea, aquí lo que hace falta es que el señor Rajoy, no, dicen, "No, no, que Rajoy dimita." ¿Cómo que dimita? A mí no me vale con que dimita. O sea, yo le quiero en el banquillo de los de los acusados y le quiero en la cárcel. Pero vamos a ver. Esto al final, ponme, ponme un poco el gato pardo porque porque esto es una reflexión que conviene hacer con música. Esto al final ¿de dónde viene? Bueno, pues esto viene de la Constitución. Así ah, Como, ...como suena... ...la Constitución pone... ...que los únicos modos... ...de intervenir en política... ...son los partidos... ...es decir, si tú quieres hacer política... ...tienes que hacerlo a través de los partidos... ...claro, eso... ...que la Constitución recoja... ...que ellos son los actores principales... ...les da una fuerza enorme... ...si a eso sumamos... ...que los partidos tienen listas... ...cerradas y bloqueadas... ...al final el aparato... Como, como decía como decía alfonso guerra el ínclito alfonso guerra el que se mueve no sale en la foto al final el aparato tiene una fuerza terrible o sea en alemania por ejemplo eh, los diputados donaban voluntariamente voluntariamente entre todas las comillas del mundo la mitad de su sueldo al partido y hoy qué generosos no sí claro atrévete a no, a no hacerlo en las siguientes elecciones ya no te ya no te incluyen en las listas o te incluyen en puestos donde seguro que no vas a salir. O sea, al final les tienen agarrados por los huevos. ¿Y en qué consiste ese agarrarles por los huevos? Las listas cerradas y bloqueadas donde en realidad la gente no vota a una persona, como podría ser en un sistema mayoritario o en un sistema de listas abiertas, sino que vota pues a un, a un partido. Entonces, claro, no me creo que los sobresueldos, o sea, los sobresueldos sean por nada, porque por nada era O sea, cuando los alemanes digamos le pagaban la mitad a su partido, contribuían voluntariamente con la mitad de su sueldo a su partido, digamos que lo hacían a cambio de estabilidad en su en su puesto laboral, a cambio de perpetuarse en lo que se ha llamado se ha dado en llamar la casta política, ¿no? Entonces, Eh, lo que lo que hacen cuando alguien te da un sobresueldo por un lado te está haciendo un favor, o sea, te está te está dando dinero, te está dando energía, posibilidad de hacer cosas, pero por otro lado te está pillando, porque después puede decirte tú has cobrado. Y entonces ya te tengo pillado. Ya no puedes ir contra mí. ¿Qué es lo que les está pasando ahora a la mayoría de los del, de los del PP? ...que dicen cosas como... ...que cada palo aguante su vela... ...vamos a... ...¿cómo es eso? ...de vamos a... ...vamos a... ...a, a levantar... ...no, vamos a hacer querellas o... ...o sea, vamos a ver, ni, ...ni siquiera estás diciendo... ...si te vas a, a querellar por lo civil... ...por lo criminal, contra quién... ...o sea, vamos a ver... ...si a mí una persona... ...si a mí Bárcenas... ...aparece... ...aparezco yo en sus papeles... ...y dice... ...Zigua ha cobrado... ...un céntimo... ...un puto céntimo... O sea, le llevo, le llevo a los tribunales. Pero además lo digo, digo, señores, yo no he cobrado ni un puto céntimo de este señor. O sea, me está injuriando, me está calumniando, le llevo a los tribunales. Pero no digo, te voy a llevar a los tribunales, no, no. Voy a la rueda de prensa y digo, miren, señores, la querella criminal por injurias y calumnias contra el señor Luis Bárcenas. Y eso, ¿por qué no ha pasado? No ha pasado porque no va a pasar. Y no va a pasar porque les tiene agarrados por los huevos o por los ovarios o por donde sea, que es por los por los bolsillos. Pon bueno, un poco más alto este este vals porque al final hay que bailar. Baja la mazurca, así. Ah, bueno, eh, en Verdiñac solemos decir que hay que terminar en positivo. En el, en el tema de hoy cuesta cuesta terminar en positivo porque lo que creo que viene, y esto es una conspiranoia total, es una especie de refundación, una segunda transición lampedusiana. Y podéis elegir a cada cual peor peor escenario. Primer escenario. Esperancita se hace con las riendas del se hace con las riendas del partido podrido. Se carga, o sea, entra con el bueno, iba a decir con el Kalashnikov, no, no, eh, para Esperancita el Kalashnikov es es demasiado poco. Entra con la metralleta esta de Rambo, la M la M60. La MG60 o, y y se carga todo lo que se menea y hace una refundación que bueno, ya puestos pues tendría que tener sus chivos expiatorios. Supongo que el campechano, que ya le quedan tres telediarios, pues ya ya se morirá o se gileará, desaparecerá del mapa. Y como él, le están trabajando y le están presentando al, al inútil, al, al niñato, como alguien muy preparado y sobre todo muy honrado, o sea, no te sé cómo cómo le separan de, de su cuñao. ¿eh? Cuando no nos olvidemos que el cuñado con su dinero le compró el anillo de de pedida a su novia. O sea, hace falta hacer huevazos para, o sea, tío, si te vas a casar, vete tú personalmente a comprar el anillo, o sea, no se lo encargues a tu cuñado. Bueno, di que entonces el cuñado todavía no se sabía que era un chorizo, pero bueno. Otro, otro que le tenía pillado por los huevos al, al regalarle el anillo. O sea, me regalan a mí el anillo y digo, "No, no, gracias." O sea, no, no, que te lo regalo. Que no. O sea, no, no me hagas ponerme serio. He dicho que no y es que no. O sea, toma tu dinero y si no lo quieres te lo meto por culo. O sea, bueno. No, que estamos en la Irola. Te, te doy unas hostias. Bueno, a lo que íbamos. Eh, ¿Por dónde iba? Ah, sí, la refundación. La refundación esperancil O sea, de repente tenemos a la Merkel... Pero hablando hablando en castizo que por cierto la esperancita también tuvo sus temas de corrupción ¿eh? que por donde que por donde pasaba el ave todo eran terrenos suyos o de su familia qué casualidad ¿eh? qué casualidad y algunos los, los acababa de comprar información privilegiada ¿eh? pero bueno como como eso digamos la información privilegiada digamos es que es dentro de la corrupción la la más light, la más aceptable, pues bueno, y la otra, la otra que es, que está ya peor sería la refundación mismamente, o sea, con el con el con el inútil, con el niñato, pero en lugar de con la esperancita con la esperancita con los criptofascistas de de Rosita, a la cual aquí conocemos perfectamente, ¿no? O sea, Esa esa persona sabe de economía lo que yo de física cuántica, yo creo que menos. Una vez, en unas elecciones, me parece que eran al Parlamento Vasco, le preguntaban, ¿qué propone usted de economía? Y decía, no al concierto. Dice, ah, muy bien, muy bien, ¿qué más? No al concierto. Y no la sacaban de ahí. Dice, no, no, no al concierto. Dice, bueno, vale, eso ya lo ha dicho, pero ¿qué más? Además de no al concierto. O sea, tiene un discurso absolutamente anti-vasco, anti anti-autonomía, anti o sea, se quieren cargar las autonomías, se quieren cargar las diputaciones, pero bueno, vale, eh, pon que ya te las has cargado. ¿Qué vas a hacer? O sea, di, dime algo, dime algo, por lo menos, eh, eh, ¿cómo se llama esta? La hija de Le Pen, Marianne, ¿no? No. Eh, Magui, no. Bueno, la hija de Le Pen. La hija de Le Pen... O sea si tú te lees el programa tiene un programa absolutamente social eso sí social solo para franceses pero tiene un programa vamos que es la envidia de, de muchas izquierdas bueno menos en el caso de que, de que lo lo reduce lo excluye a todo el que no sea a todo el que no sea francés pero es que claro o sea estas estas personas o sea si, si lo que nos pasa nos lo merecemos porque la gente eligió a rajoy, que no dijo qué programa tenía, o sea, su, su programa es la, la improvisación más absoluta y claro, o sea, tenemos al, al inútil, o sea, tenemos lo que lo que nos merecemos. O sea, me estoy estoy pensando en, en las ranas que querían un rey, ¿no? Y empezaron a croar, a croar, a croar hasta que Zeus, harto, les mandó un les mandó un tronco, ¿no? Y no estaban contentas con el tronco. Y empezaron a croar, a croar, a croar, y Zeus, más harto todavía, les mandó una, una cigüeña que se las empezó a comer, ¿no? Entonces, claro, eh, estábamos mal con Zapatero, pero ha venido Rajoy y es que, o sea, tengo miedo lo que puede lo que puede venir después. O sea, tengo, estoy acojonado, porque como no les paremos los pies, no sé qué va a ser lo siguiente, o sea, no sé qué puede ser lo siguiente. Tenemos, parece que tenemos una llamada, adelante. El de siempre, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces veo que no estás enfadado, ¿no? Me gusta con lo que estás contando, aunque te oigo ahora mismo muy mal, a mí no sé si, me, si se me oye bien. A ti se te oye alto y claro, como siempre. Sí, pues entonces voy a hacer una cosita, pues de decir... Eh, mi opinión en, en, desde el punto de vista de la perspectiva de conjunto que decías al principio y desde la perspectiva de igualdad y a ver si lo, si lo resumo yo creo que el, el, voy a coger el punto de vista de, de partida al revés de al que al que tú ibas a llegar y yo lo cojo ya desde el final ¿no? desde de, el punto de vista de que vivimos en un sistema social mundial global ...que no se da en todos los países... ...pero que es dominante en el globo... ...que se llama capitalismo desarrollado... ...o imperialista... ...es decir, aquel aquel sistema social que empezó... ...cuando terminó la Edad Media... ...en que un señor... ...que podía ser carpintero o artesano de un burgo... ...de una pequeña ciudad... ...cobraba una pequeña cantidad más... ...por el trabajo que hacía... ...y así se ganaba la vida... ...y era una persona libre... ...derivó por cobrar más, por, por, por cobrar más en los banqueros, en las empresas, en el capitalismo. Y el capitalismo se ha desarrollado de tal manera que ya no se cobra un sobresueldo o una sobreganancia, sino que el capitalismo financiero necesita ganar millones y millones, de tal manera que el hombre se ha transformado en lobo contra el hombre, como decía la el adagio latino. Y los valores del capitalismo son la competencia la explotación de unas personas por otros, el expolio de otros grupos de personas a través de la guerra o a través del robo, o como ocurre ahora simplemente arrasar un país para quitarle el pedróleo, como ha ocurrido con Libia o como ha ocurrido en Irak y como está ocurriendo de una manera descarada. No usan las personas la razón para saber que habría otra alternativa, ...a través de la educación, para vivir en paz, en convivencia, en solidaridad... ...hay otra alternativa, hay otro mundo mejor... ...pero lo que predomina es en es la economía y ese capitalismo económico... nuestro el, el, ...por decirlo así, España o el Estado español es un pequeño país subordinado... ...que se ha incorporado tarde y mal y de cualquier manera a ese capitalismo... ...que nos impuso, o pues, se nos dio una llamada democracia... ...que no se basa en la soberanía del pueblo... ...que hay un monarca ahí que dios no sabe nadie lo que pinta... ...y lo, lo de las listas cerradas que tú decías... ...que se aplica desde ayuntamientos, autonomías y al Estado... ...niveles de supuesta democracia que no es tal. Exacto. Eh, pero sin embargo no incluye límites a esa democracia... ...para hacerlo más participativa como sería el famoso referéndum revocatorio que se aplica hoy en algunos países de Latinoamérica para hacer democracia real. Si hubiera un referéndum revocatorio, aquí no podría haber alcalde, ni, ni diputado, ni, ni parlamentario autonómico, ni nada, ni presidente del gobierno, porque si no funcionara bien, se le haría un referéndum revocatorio y se le echaría sí. a Rajoy se le podría echar en este momento por haber incumplido todo lo que lo que lo que decía, lo que prometió. Paco, intentar, Paco. Con un referéndum, con un referéndum revocatorio Rajoy hace tiempo que ya no estaba. O sea, Rajoy Rajoy está en la prórroga, está en la prórroga hace tiempo. Se hubieron fricado antes eso. pero bueno, lo que sí es verdad es que todos los políticos son un paripé. ...que los paga el sistema económico para mantenerlos ahí. Y el Estado español está en este caso vinculado como un eslabón a una cadena más. Y todos esos cambios de politicastros y todo eso no no van a cambiar nada... ...si no se rompe el eslabón que nos une con el capitalismo general del mundo. Esto es lo que están intentando algunos países de América Latina. Esto es lo que se ha hecho en Islandia, sin ir más lejos... Esto es lo que se puede hacer. Bueno, y ahí y grandes estados China vive separado de esto porque mantiene un sistema político distinto. Es decir, hay gente que tiene roto ese vínculo. Se podría vivir con ese vínculo roto, más difícil, pero si no se rompe eso, no se puede volver a un sistema de equidad, de justicia, de paz y de solidaridad. Está bien dicho. Oye, pues es pues muchas gracias. En España a la ciudadanía le falta educación y eh, eh, para vivir en democracia. No es para vivir en democracia real. Oye, pues muchas es muchas gracias. Somos por los medios. Sí. Punto y final. Bueno, por, por la mayoría de los medios, por la Irola no. Muchas gracias. Gracias. Me ha gustado mucho hasta tu... In... Luego, hasta, me, luego, hasta, hasta luego, hasta luego. Me ha gustado mucho tu intervención y sobre todo me ha gustado el, el hecho de que haya dicho Estado español. ¿eh? Me ha gustado. Algo es algo. Bien bien eh, yo yo reconozco que a veces a mí se me escapa lo de españa eh, pero pero bueno yo creo que que socialmente ya ya sin meternos en la historia y sin meternos en la política yo creo que socialmente aquí somos más calvinistas aquí no se ha metido tanto en la burbuja o sea está cayendo una bastante fuerte aquí por ejemplo la corrupción del pnv ha sido una corrupción como si dijésemos eh, eh, comedida o sea yo yo creo que, que casi casi al mejor alcalde del mundo hay que hay que agradecerle que dentro de lo que cabe pues es un facha y es un autoritario pero no es tan ladrón como los demás es así o sea es comedido es comedido en ese en ese aspecto entonces yo en ese sentido sí que Sí que noto una diferencia, sí que noto una diferencia, tendremos otros errores, tendremos otros defectos, pero yo creo que del Ebro para abajo, de Orduña para abajo, yo qué sé, de, de la Ribera para abajo, pues sí que sí que hay bastante bastante diferencia. O sea, lo que ha pasado lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Palma, lo que ha pasado sobre todo en Marbella, pues aquí no aquí no ha pasado. O por lo menos Aquí no ha pasado tanto, porque también ha habido mini burbujas inmobiliarias, también ha habido vacíos, también ha habido digamos cómo se llaman estos eh, puertos deportivos así con muy poquitos barcos y tal, también ha habido sus cositas, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de lo que es de lo que es un orden. Bueno, pues esta era la opinión de, de Paco con la que para variar, pues la verdad es que coincido bastante, ¿no? yo siempre me gusta hablar en positivo y decir bueno qué es lo que qué es lo que puede pasar no dicen que los chinos escriben con el mismo carácter desgracia y oportunidad ¿no? y yo creo que muchas veces hay que hay que aprovechar las desgracias nosotros yo no hace mucho pues sufrí una pérdida inesperada eh, bueno no nada nada personal no os preocupéis algo algo material pero que pero que me jodió Y, y dije, bueno, pues hay que vivirlo como, como una oportunidad, ¿no? Como una, como una manera de, de bueno de ir más adelante, ¿no? O sea, de, de quitarte peso de encima, de, de decir, a ver, ¿cómo lo vivo en positivo? Y yo quiero creer que todo toda esta corrupción y toda esta deslegitimidad del, del sistema y de los políticos va a redundar eh, en beneficio de una sociedad que por lo menos se vaya concienciando, porque tú antes les hablabas de antisistema y de anticapitalismo y parecía que sonaba pues a cuatro vagos que no querían trabajar, ¿no? Y ahora pues ya te están diciendo que, que bueno, pues que, que igual algo de lo que dices tiene razón, ¿no? Y que hay que volver otra vez a la solidaridad y al ya lo local y mira, esta mañana me hablaba un amigo mío de monedas locales con oxidación, es decir, cuando tú no gastas un crédito o sea tú haces algo y te pagan un dinero cuando tú no gastas ese dinero ese dinero va perdiendo su valor y es, es un sistema bastante bastante natural y bastante interesante ¿no? de hecho en Bilbao se va se va a implementar una moneda local y, y es un proyecto que a mí me interesa o sea personalmente me, me interesa Bueno vamos a ir cerrando. Eh, quiero terminar en positivo quiero dar las gracias a Paco por haber llamado, aún ahí por estar en los controles, a todos los oyentes y oyentas y, y bueno, y anunciaros que el programa del próximo del próximo martes pues será Grecia, Sirisa eh, los nazis y todo eso venga bueno mire, yo lo que creo es que la ciudadanía española si creyera que esto es verdad se indignaría Pero es que los primeros que estamos indignados somos el Partido Popular.